Javier Sabellano, Javier, muy buenas. Hola, buenas, buenas noches. le qué serio se pone. Sí, sí. <risa> Pare, parece un notario. Sí, sí. Alejandro Menabar que ha estado con nosotros. Una de las grandes apariciones en la Rosa de los Vientos, y sin embargo el programa lo vamos a acabar hablando de la desaparición de la mariposa monarca, ¿no? La mariposa monarca, sí, está... Que va y viene. Bueno, en...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 Que esto también está ocurriendo con la mariposa monarca, pero lo que ocurre es que como es un insecto menos eh, visible o productivo de forma inmediata para el, para el hombre, uh -huh. pues eh, pasa más desapercibida.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 Eh, germina, donde crecen esas, esas eh, flores y esas eh, eh, hierbas salvajes, entre sí. ellas el algodoncillo. Esto con lo cual nos ha hace facilitado... pensar en algo que está completamente descartado y es que el modo de vida ocidental, el, la importancia eh, eh, va... de la economía tiene algo que ver en sí, el cambio sí que climático, que ¿no? y, y variar, ah. variar eh, eh, lo que es el orden de la naturaleza, por así decirlo, variarlo con el único objetivo de la rentabilidad económica,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 también esos muros, sí. sí, sí. Esto sí. es otro tipo sí, es metáfora, sí, sí. pero es que lo estaba pensando digo, mundo es metáfora, pero ¿no? es que Esto es lo que eh, los, los propios científicos dicen que claro, los herbicidas no los puedes de de decir, bueno, eh, se queda aquí estabilizado, es decir, el herbicida, el herbicida es volátil y entonces puede afectar no solo a la zona donde eh, se fumigan esos herbicidas, sino al ser volátil al, al tener esa eh, presencia Quiero volátil y por el aire a cualquier ambiente, lado. a cualquier lado afecta y